Buen día, Pepe, compañeros y compañeras de Farco. Se realizó la primera algarrobeada provincial, con motivo de celebrarse los 25 años de la cooperativa agronaciente de la localidad de la colonia El Simbolar, en el departamento Robles, en la provincia de Santiago del Estero. Bajo el lema La Algarroba, origen y sustentabilidad de los territorios, se llevó a cabo esta feria de muchas comunidades campesinas de Santiago del Estero. Escuchamos en primer lugar el testimonio de Cristina Sánchez de la comunidad de... ...de Cachico en el departamento Jiménez. Nosotros venimos de la localidad de Cachico... ...departamento Jiménez... Eh, ...representando la mesa de tierra... ...estamos trabajando ahí con la producción... ...de harina de algayoba ...y además, como dice el santiagueño de curiosas... ...no hemos puesto a, a experimentar esto en algayoba ...porque no teníamos base de conocimientos... ...pero hemos buscado información... ...y hemos puesto en práctica la producción de alfajores, de harina, harina de algarrobo en magdalenas pepas y budín. Así que eso ha sido una exper experiencia nueva para nosotros como comunidad en un pueblito donde hay bastantes habitantes y son varios pueblos vecinos cercanos, comunidades, y, y lamentablemente tenemos el sufrimiento de la invasión de los agrotóxicos, donde nos fumigan día a día, eh, los finqueros, eh, no somos fi no son finqueros de la zona, la mayoría son de afuera, pero con esto queremos a ayudar a nosotros a defender nuestra casa común. Seguimos escuchando más testimonios. Ahora el turno de María Petrona Torres y Miriam Salvatierra, promotoras del programa Salud en Manos de la Comunidad del barrio Campo Contreras de la capital santiagueña. Valorizando todo lo que nos brinda la tierra, nuestra madre tierra, volcarlo hacia los demás, compartiendo eh, lo que sabemos hacer y, y sobre todo siempre pensando por un buen vivir. Nosotros estamos trabajando con plantas del monte, por ejemplo, nativas como la la tuca, el chañar, haciendo pomadas, jarabes. Hoy este he eh, traído para mostrarles una pomadita de, de tuca, eh, que es muy buen cicatrizante, que sirve para los hongos, psoriasis y para todo tipo de enfermedades. Escuchamos ahora a Nancy Campos de Intiatum. Yo estoy fabricando licores de mistol, de poleo, de algarroba, estoy trabajando con harina de algarroba, con torrados y también he tenido la suerte de compartir eh, estas experiencias con comunidad mocoví con comunidad de y con mujeres campesinas. Reportó para el informativo Farco FM La Merced 93.7 Pozo Hondo, Santiago del Estero.